Sí, nos ha proporcionado ya el, el compañero hermano eh, Francisco Dorado, que es el subgobernador de la provincia y no se ha podido modificar la fecha. ¿no? Nosotros estamos como autoridades llamados a poder solucionar problemas, no a, a crear problemas somos responsables para poder solucionar. Se ha habido un malentendido en esta fecha de la concreción, que era para el 4 inicialmente, pues nos hemos sentado de manera inmediata y hemos podido modificar y no se ha habido ninguna alteración, ningún malestar dentro de nuestra comunidad educativa. ¿Los premios están garantizados? Sí, bueno, vamos a nosotros premiar en un primer segundo tercer puesto, son las gestiones que está realizando la Asociación de Profesores de Bandas, perdón, de Educación Musical, en coordinación con la Asociación de Directores y la dirección esperemos de que todas estas gestiones que estamos realizando no venga en parte negativa a toda la población educativa, más al contrario, son estos mismos eh, aportes que seguramente vamos a captar, de dónde va a salir los premios, no estamos diciendo cuáles van a ser los premios, sino que se va a premiar a un primer, segundo, tercer puesto en las diferentes categorías que se ha uh, especificado en la convocatoria.